Hola, mi nombre es Charlie Fourier, yo nací un 7 de abril de 1772 en el seno de una próspera familia de comerciantes en la población de Benzayco, en Francia. Estudié ciencias políticas, fui uno de los pioneros del socialismo tópico, yo estaba eh, en contra del capitalismo, la industrialización y la opresión. Yo quedé huérfano a la de padre a la edad de nueve años, recibiendo una cuestionosa herencia, la cual por mi corta edad fue administrada por mi madre. Mi juventud fue transcurrida en un Francia terriblemente convulsionado por el macro movimiento revolucionario donde mi inexperiencia en el terreno comercial me llevó a perder toda la fortuna que me había dejado mi padre. No me dejé caer y me levanté afanosamente a buscar mi propio camino en la vida, la cual luché por la igualdad de género, la emancipación de la mujer y la libre asociación. Una de mis primeras obras fue la teoría de los cuatro movimientos y también los distintos generales donde expongo un sistema social y sus ideas para una organización cooperativa para la comunidad. Mi fuerismo se basa en un principio de armonía desplegada en cuatro áreas. La primera, que es el universo material, la segunda, que es la vida orgánica, la tercera, que es la vida animal, y la cuarta, que es la sociedad humana. Yo sostenía que un estado armonioso ideal se alcanzaría por la división de la sociedad, el cual yo propuse un nuevo sistema de organización social basado en la libre asociación de hombres libres atraídos por el juego de las pasiones el cual yo, y de comunidades, llamada Falansterios. Sus pilares para trabajar en los Falansterios era tener trabajo, eh, talento y capital. En, en estos falansterios se Falansterios se fundaba la idea de que cada individuo trabajaría de acuerdo a sus pasiones no existiría un concepto abstracto o artificial de la propiedad privada o común, ya que estas comunidades rurales eh, autoeficientes que serían la base de la transformación social. Esta idea no duró mucho, eh, solo dos falsterios se constituyeron, uno en España y otro en Francia ya que el capital era muy fuerte y obviamente el interés comunitario chocaron con los accionistas del capital pero lo que sí hay que resaltar que este hombre como uno de los primeros teóricos del socialismo generó genere un amplio aporte en la búsqueda de una sociedad justa y equilibrada y libre esperoo que le haya gustado mi exposición. Gracias.